Recién estábamos dando, Leonela, algunos eh, números telefónicos eh, para eh, aquellas personas que necesiten algún tipo de, de contención psicológica, pero particularmente eh, también eh, hemos estado notando por, por comentarios de los profesionales que ha aumentado la cantidad de llamados a la línea 144. Y, y esto realmente es, es un tema que llama mucho la atención, ¿no? Es la línea que eh, recibe denuncias por casos de violencia de género, tal como uno que tuvimos esta mañana, que lo brindábamos hace un ratito en las noticias. Sí, es así, Silvia, como decís. Eh, estábamos eh, dentro de los grupos profesionales al tanto de que algo de esto podía pasar, eh. Sabemos que la situación de aislamiento preventivo obligatorio, en, en las situaciones donde hay ya antecedentes de violencia de género, eh, digamos, empeora las condiciones. Eh, entonces, también se ha reforzado la línea 144 para poder brindar eh, asesoramiento y contención. Eh, esto fundamentalmente se debe, digamos, a que el encierro muchas veces, eh, digamos, propicia estar... Eh, muchas horas no de convivencia uh -huh. y en los casos donde hay agresiones esto es eh, una conclusión directa de que las mujeres estén encerradas con sus agresores. no eh, Y uno se pone a pensar eh, lo lo difícil, viéndolo de afuera, ¿no? no no me quiero imaginar lo que es estar allí, si a veces resulta difícil el llevarse bien con la familia cuando está todo bien, Eh, la, la terrible situación que tiene que padecer una mujer estando entre cuatro paredes con una pareja violenta y sin poder escapar, sin poder irse a ningún lado. Sí, es así como decís, Silvia. Eh, la convivencia de por sí ya ¿no? genera como cierto eh, rozamiento cuando están las cosas bien, digamos, en una familia... Eh, tipo, ¿no?, donde pueden aparecer algún tipo de conflictos, pero más leves, uh -huh. en una situación donde ya hay, eh, digamos, antecedentes de violencia, esto se, se incrementa mucho, ¿no?, es una situación angustiante, que genera estrés, eh, y bueno, muchas veces sucede que, que a las mujeres les apropian los teléfonos, o no se pueden comunicar, eh, por eso también, como resaltaba en la nota en, en el Ágora, es eh, importante eh, el apoyo comunitario, ¿no?, en esto también. Que, que, que se pueda generar una articulación comunitaria, aunque sea provisoria en este en este punto, de, de poder ayudar a, a la vecina, a alguien que pide ayuda, poder llamar al 911, a la 144. Eh, digamos, esta línea 144 tiene tanto llamada como mail, y también tiene WhatsApp, uh -huh. que, que en algunos casos eso facilita, ¿no?, el contacto o el pedido de ayuda. Eh, y, y no solo pueden llamar las víctimas, sino también... Familiares conocidos, alguien que necesite información sobre cómo colaborar en una situación, eso es importante también destacar. Y, y sin dudas, ¿no? Porque este confinamiento hace que no podamos estar eh, frente a frente con las personas y qué difícil resulta, sabiendo que hay alguien agresivo en, en una casa, el poder tratar de, de intervenir y, y de calmar la situación, de ver que al menos eh, frenen en su. Eh, no sé cómo decirlo, ¿no?, en, en, en esa intención de seguir castigando a la otra persona que tiene junto a él. Sí, totalmente. Bueno, como como comentabas eh, recién, hubo un caso hace unas horas, ¿no?, donde tuvo que intervenir la policía en nuestra ciudad, eh, donde encontraron un joven golpeando a su novia, ¿no?, que llamó eh, la, la hermana de, de esta persona, del uh -huh. agresor. Eh, y, bueno, en Bahía también hace unos días yo estaba recopilando algunos datos Eh, el viernes 20 el sí. primer detenido ¿no? en la ciudad por uh -huh. violar la cuarentena no solo fue por eso, sino también porque se había dirigido a la casa de su expareja a, a uh -huh. ¿no? el en el, el, el, el White el sábado 21 también hubo un femicidio el mismo eh, eso, día hubo un sí. femicidio en Misiones no hubo dos intentos de, de, de femicidio el domingo hay una persona que todavía se encuentra desaparecida, que es Claudia Repetro uh -huh. desde el primero de marzo Eh, digamos, la situación es eh, grave desde, desde siempre que lo venimos diciendo desde los colectivos feministas. Eh, la situación es grave y bueno, en este punto de, de confinamiento, como vos decías, hay condiciones que se empeoran eh, y que también bueno vamos a tener que armar ciertos dispositivos a sabiendas de esto, ¿no? que, que el confinamiento eh, no, no colabora en este tipo de situación No, no, sin dudas. Vos hacías mención recién a, a esta nota que te hicieron en, en el Ágora y el, el título los roles de género harían que las mujeres corran más riesgo todavía de, de infección y esto también es, es parte de una situación que tal vez una veces no tiene en cuenta porque va a, a lo más visible, al, al golpe y a la secuela que queda después de ese golpe, pero claro, hay otros tipos de maltrato que también eh, una mujer puede llegar a, a recibir. Eh, sí sí totalmente eh, digamos, dentro de lo que, de lo que se tipifica como violencia ¿no? en la ley de erradicación de violencia contra las mujeres se, se caracterizan los diferentes tipos que no solo son eh, las consecuencias más visibles como pueden ser un golpe o una agresión uh -huh. no física sino que también pueden ser psicológica ¿no? cuando hay manipulación, encierro, hostigamiento, culpabilización, ...esas conductas que afectan ¿no? la subjetividad de la persona... Eh, ...también la sexual, la simbólica... Uh -huh. ...cuando se refuerzan ciertos estereotipos ¿no? desiguales de las mujeres... ...o a través de chistes, ¿no? ...conocemos este tipo de, de conductas como muy cotidianas, lamentablemente... Uh -huh. eh, ...y también la violencia económica y patrimonial, ¿no? ...cuando hay una apropiación de los bienes... ...o Exacto. una retención de ciertos objetos... ...como pueden ser los documentos, el, el celular... Eh, y bueno, sí, en este punto, digamos, donde las mujeres configuran la población con mayor riesgo a, a infectarse en, en esta situación del coronavirus, eh, también se constituye por esto eh, por, por esta construcción cultural, digamos, donde las mujeres quedan eh, mayormente encargadas de las tareas de cuidado, ¿no? Uh -huh. eh, no solo de los niños, de las niñas cuando cierran las escuelas, las guarderías, los jardines. sino también las personas de tercera edad no exacto eh, leonela en, en tu carácter de, de psicoanalista eh, de qué manera yo sé que en, en radio y en, y en minutos es muy difícil no pero de qué manera se puede hacer llegar algún tipo de de consejo de palabra de de, de aliento o o no sé indicar algún tipo de de decisión a tomar cuando igualmente esto es, es muy difícil no en, en este contexto Eh, yo creo que para los casos donde ya se ha presentado violencia, eh, por ejemplo, en el caso de Ingeniero White, no, donde hablaba la hija de la víctima, la uh -huh. hija de Susana, que contaba que ya en enero la habían internado a, a la víctima no, de este femicidio sí. a causa de agresiones por parte de su pareja, ¿no? que, que aparentemente la había pasado con la camioneta por encima, no, y la uh -huh. había fracturado, eh, ella decía que... que que tal vez pensaban que esto iba a ser no algo que, que ya rompiera la relación o que o que fuera eh, causante de, de separación o de denuncia no y para las personas en esa situación suele ser muy difícil poder denunciar eh, siempre eh, tratamos de, de, de empoderar a que esto suceda eh, pero bueno muchas veces es necesaria la intervención de alguien más algún familiar de alguna amiga alguien que pueda estar ahí que sea de contención, que escuche, que registre, eh, para para que algo de esta intervención legal pueda eh, suceder, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, más que nada eso, y también el compromiso comunitario de que si escuchamos, vemos alguna situación, podamos eh, también eh, hacer valer esta ley, eh, cuidar del otro, de la otra, ¿no? Con esta consigna también de quedémonos en casa, bueno, también esta podría ser otra, ¿no? Eh, incorporar esta perspectiva de género a estas políticas públicas de, de urgencia. Leonela, estamos casi sobre las noticias de, de las 11, pero por supuesto queremos agradecerte muchísimo este contacto. Por supuesto quedamos a disposición y seguramente como esta situación lamentablemente se va a estar eh, prolongando en el tiempo eh, el tema coronavirus y, y, y la cuarentena, no va a faltar ocasión de volver a contactarte como profesional para seguir charlando sobre otros temas. Por supuesto, cuando gusten y muchas gracias por el espacio. Vuelvo a reiterar la línea 144, está las 24 horas del día, los 365 días del año. Esa es la herramienta que más fuerte que tenemos por ahora y que podemos hacer llegar. Así que, bueno, muchas gracias por, por el espacio y el tiempo. Al contrario, un gusto y buena jornada. Hasta luego.